Y el Estado tiene que tener una gestión positiva, siempre a favor de la vida, desde su concepción. Esto dicen el, el normativo este fundamental de nuestro de nuestro país. Bueno, lo que viene de diputado, lo, las propias personas que están a favor del proyecto, dicen que el proyecto es inaplicable y que el proyecto prácticamente este, viola las garantías constitucionales de toda persona. Porque nosotros estamos de acuerdo de que todos somos iguales en nuestra dignidad, en nuestro derecho, los hombres, las mujeres y también el niño por nacer porque es persona, ¿verdad? Ahora hay un tema que es central acá. Este, los que están a favor no se ponen de acuerdo, por ejemplo, decir, hay algunos que dicen 14 meses es una barbaridad. Otros dicen, tiene que ser 12 meses. Y otros... Ah, y, ah, perdón, semana, semana, semana, perdón, semana, perdón, semana, semana. semana sí, perdón, semana. Y este, pero otros dicen 20 semanas. Imagínense usted lo que son 20 semanas, estamos hablando de chicos de de, de 3 meses, de 4 meses. atacando las semanas, o sea, Sí, sí, por el por, por no, lo que estamos este, nosotros a favor de la vida porque eso dice la constitución a partir de la concepción esto establece la constitución nacional nuestra. si queremos y, aprobar esto tenemos que cambiar la constitución los tratados internacionales y por supuesto la senador mientras tanto senador ¿qué se puede ir haciendo para mitigar este serio problema que tiene el, la, una gran cantidad de mujeres bueno hay, hay muchas cosas que en la que hay que trabajar por ejemplo en el tema de la educación de la formación y aparte de eso también este hay casos que son excepcionales que no hacen a la regla General que la Corte ya ha tenido este sentencias bueno, sobre esos temas, Hay muchos senadores que han aborta no solamente corre riesgo de morir, sino que es una delincuente. No, nosotros estamos trabajando por el tema de la despenalización porque creemos que tenemos que tener un estado contemplativo, no un estado este represor y obviamente que es figura en el código este penal, pero no hay ninguna mujer presa hasta ahora por este tipo de prácticas y obviamente ay, ay, Ah, ya no bueno, no, yo no conozco caso Por lo menos acá en las, en las en la, en la gestión que hemos tenido Bueno, es un caso que puede ser que haya Pero en general no este, no se trabaja en ese sentido acá en el país Y obviamente que tenemos que trabajar en el tema de la despenalización Porque no creemos que la represión sea este, el mejor camino, ¿verdad? ¿Hacer esto no sería necesitar también el proyecto? ya Digo, el año que viene no se va a tratar Bueno, este a, a mí me parece que este como el año que viene tenemos candidatos a presidente los que son candidatos digan yo estoy a favor del aborto o estoy en contra del aborto debería formar parte de los que son candidatos a representantes o a presidentes debería formar parte de la plataforma electoral para que el pueblo le acompañe o no, ¿verdad? Eh, señor, ¿usted cree que es un tema de salud pública o es un tema jurídico? ¿eh? ¿Cómo? parece ser más una especulación política más que una...? No, no, no, no, no la, acá el problema es la constitución nacional que es la ley suprema del Estado y los tratados internacionales que tenemos que se defiende la vida desde su concepción porque el Estado no puede matar ni puede delegar en otra persona la autorización de matar, por decir, bueno, matarlo cuando quieras, cuando tenga 14, cuando tenga 12 meses. Senadora Mayan, yo lo que le preguntaba recién si esto es un tema de salud pública o es un tema del Código Penal. ¿Usted dónde lo pone? Pero mire, el tema este obviamente que si este se mata un chico no no estamos hablando de salud, para y se pone en peligro aborto seguro, este gratuito y me parece que es un muy mal mensaje para los jóvenes. Para acá nosotros tenemos que trabajar en la campaña de prevención de formación, de educación, que eso hay que trabajar mucho en eso. ¿verdad? No, porque muchos senadores dijeron que este es un tema de salud pública, sí, no bueno, es un tema de Código la Penal. Es una que hacen, pero por ejemplo en el tema de las estadísticas, de las 9.700 muertes, 31 son por aborto. Esto no se puede mentir porque cuando una persona muere tiene que ir al, al, al, al Estado y decir de qué murió y tiene que haber una certificación médica de que murió la persona. Entonces sobre 9.700 casos hay 31 casos por aborto, y en algunos casos obviamente que este eh, son por el hecho de que ponen en peligro la vida la mujer, todas estas cosas. ¿verdad? Bueno, acá hay ministros que han tirado datos, por ejemplo, Ginés González García habló de 520.000 casos, pero al otro día vino el ministro de, de Salud y dijo, no son 320.000 casos. Le preguntamos de dónde sale eso, de un estudio que ellos hacen. Entonces, no, no, no... ¿El no de Salud se basó en datos oficiales? El... No, el, el, el, el, de, la, de, de los datos oficiales nosotros tuvimos la, la, la visión, Porque nosotros tenemos 700.000 nacimientos, 500.000 abortos es un, es un número que no, no, no, no coincide con la realidad del, del país, ¿verdad? Entonces, ¿No puede ser oficial si los abortos son clandestinos? Obviamente, pero lo que, lo que hablamos, no, digo en el caso de los abortos que son en prácticas médicas porque ponen en peligro la vida a la mujer o porque tienen problemas ¿verdad? para llegar a la, a la concepción final, bueno... Obviamente que en estos casos, son 31 casos los que están indicados como cifras. Es una como cifra? minoría porque es clandestino el aborto, senador. ¿Cómo? Es una absoluta minoría. No, no, no, aborto, yo estoy hablando de, de, de, de, de... Estamos hablando de los abortos que se producen como consecuencia de poner en peligro la vida de la mujer o que tiene algún problema para vale. poder llegar a su a su fin, el embarazo. Oh. De eso estamos hablando.